Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/barra a la carta. Son las nueve, las ocho en Canarias. España a las n u en v e e las mañanas de Radio Nacional. í ñ i g o Alfonso. Y vamos a actualizar la última hora de la mañana con Sandra Redondo. Buenos días, Sandra. Hola, Ñigo. Buenos días. A partir de las 11 de esta mañana se reúne la Ejecutiva Nacional de Ciudadanos para analizar la situación del partido y abordar estrategias tras romper algunos puentes con el Partido Popular. Sigue el goteo de d e c e p c i o n e s una de las últimas, la de Fran Herbías, que acaba de abandonar su cargo como secretario de organización para aliarse con el PP. En este informativo nos ha contado que lamenta decir que Ciudadanos ha convertido en parte del problema y no de la solución y el muleta del Sánchez. Y además, además desmiente las informaciones que aseguran que él ha sido clave para que fracase la moción de censura en Murcia. Ya sabemos ahora que hoy en día hay muchas fake news. De hecho, hablé yo personalmente con el periodista ayer y, lógicamente, el periodista también me confirmó ...de que sí, sí, que no tenía ningún mensaje ni nada mío, pero que tenía por ahí indicios que marcaban que desde mi entorno ...pues lo habían hecho. Digo, yo q u e tengo que ver con, con eso. La verdad es que es bastante triste ¿no? que se den falsedades en, en ese tema. La guerra en Siria cumple hoy su décimo aniversario, diez años de conflicto bélico que ha acabado con la vida de casi medio millón de personas. Además, once millones de sirios han tenido que abandonar sus casas, entre ellos Hassan, con el que hemos hablado en estos micrófonos. Tiene 27 años, huyó de Siria en 2015 y desde entonces ha vivido en el Líbano, en Turquía, en Grecia, Francia, Suiza y ahora España. Quiero luchar por mi futuro, para tener un futuro seguro en cualquier lugar del mundo, me da igual. Eso me ha ayudado. A aprender a idiomas en mi vida y para integrar en la cultura que tengo que integrarme. Y hoy, 15 de marzo, se cumple un año de la entrada en vigor del primer estado de alarma por el que toda la población fue confinada debido a la pandemia. Un año después, los contagios bajan y las comunidades autónomas siguen aliviando las restricciones. Es el caso de Cataluña. Hasta allí nos vamos, Barcelona. Mónica Montes, buenos días. Buenos días. Sí, desde hoy se permiten los desplazamientos más allá de la comarca de residencia, pero dentro de Cataluña, siempre y cuando sea con el grupo de convivientes. Solo en ese caso. Las tiendas de hasta 800 metros cuadrados, incluidos comercios no esenciales, Podrán abrir también durante los fines de semana, limitando su aforo al 30%. Reabren después de meses cerrados salones de juego, bingo y casinos, con aforo del 30% y hasta 100 personas. Se retoman competiciones deportivas federadas de menores de 16 y se permite público en competiciones con asiento preasignado y limitación de aforo, salvo s las estatales e internacionales de fútbol y básquet. Además, las actividades de cultura popular y tradicionales se retoman de forma estática en espacios perimetrados y con los participantes sentados. Y en Osuna, En Sevilla tenemos que lamentar la muerte de una persona en el incendio de un piso de la calle Mancilla. Otras dos han resultado heridas, una de ellas de gravedad. Por el momento, Íñigo, se desconocen las causas del fuego. Las 9 y 3, 8 y 3 en Canarias. Manu Martínez, director de Tablero Deportivo. Buenos días. Hola, Íñigo, ¿qué tal? Buenos días. Esta mañana estaremos muy pendientes de la convocatoria de la Selección Española de Fútbol que dará a conocer Luis Enrique. Bueno, es la lista para los primeros partidos de clasificación del próximo Mundial, pero por estos avatares extraños de la pandemia, también es la última convocatoria antes de la Eurocopa. Así que nos podría dar algunas claves, algunas pistas de los planes que tiene en mente el seleccionador. Y tengo curiosidad por ver si en ella Luis Enrique incluye a algunos de los jóvenes que están en mejor momento, algunos incluso saltándose la convocatoria de la sub-21. Pienso, por ejemplo, en Pedri, en el centrocampista canario del Barça, que se ha convertido en impresionante. Para Cuman, en el mejor socio para Messi y tal vez en uno de los argumentos favorables para que el argentino acabe quedándose en Camp Barça. Por cierto, que el Barça va a cerrar esta noche la jornada 27 de Liga en Primera División recibiendo al Huesca y podría aprovechar el pinchazo del sábado del Atlético de Madrid en Getafe. Si gana el Barça, al colista en el Camp Nou, se quedaría a solo cuatro puntos de los rojiblancos y recuperaría la segunda plaza superando al Real Madrid. La semana de Íñigo va a ser en realidad muy importante para los tres grandes. Atlético Y Real Madrid se la van a jugar en, en la Champions, se juegan su supervivencia en Europa, bueno, la suya y la del fútbol español. Sería histórico y muy preocupante que no tuviéramos a ninguno de los nuestros en cuartos de final. Mañana el Madrid juega ante el Atalanta, tiene un buen marcador, 0-1 ganó en la ida, y el miércoles será turno para el Atleti, que tiene que dar la vuelta a una eliminatoria que se complicó mucho en la ida, también cayó por 0-1. Y para el Barça va a ser importante porque Laporta tiene que presentar los avales por valor de 125 millones, tomar posesión de la presidencia, posiblemente eso podría ser entre el miércoles y el jueves. Bueno, tiene que hacer eso y además apuntalar su nueva junta directiva. Después de que el sábado renunciara Jaume Giró, el que estaba llamado a ser hombre fuerte en la parcela económica, dicen que ha habido algunas desavenencias y esto ha levantado ya algunas suspicacias. Así que empieza el mandato de Joan Laporta con,、eh, con cierta o n c intriga. Así que ya ves que la semana Íñigo promete、mm. y, y vamos a tener muchas cosas que contar. Gracias, Manu. Buena semana. Venga, un abrazo. Buena semana para todos. Y el primer análisis de la mañana con Juan Carlos Soriano. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, Íñigo. La expresión estallar la primavera ya resultaba cursi, hasta que se encarnó en Siria, además en carne viva. La primavera árabe allí se transformó en un simón, ese viento del desierto que arrasa con todo. Y barrió primeramente a los que creían en la libertad. En Siria quedaron, por una parte, un dictador que pasó por universidades inglesas, pero ni la democracia ni la universidad pasaron por él, y por otra, el terrorismo más salvaje. Para enredarlo más al olor del petróleo, acudieron con tropas o con dinero lo mejor de cada casa: Irán, Rusia, Turquía, monarquías del Golfo. Pese a ser una dictadura, en Siria había florecido una clase media. El niño Aylán, que apareció muerto en una playa turca, llevaba sudadera, pantaloncillos, zapatillas. No era un niño patera, era como nuestros hijos. Es duro expresarlo así. Durante el asedio de Madrid, Azaña dijo que había que salvar el Prado antes que la República porque la democracia se recupera, pero si se perdían Goya o Velázquez, era para siempre. El Daesh, después de usar los templos de Palmira como patíbulo, los dinamitó. Este orangután evolucionado que es el ser humano puede crear las meninas o los palacios de la reina Zenobia y al mismo tiempo provocar, como en Siria, medio millón de muertos y cinco millones de desplazados. Azaña tenía razón, aunque a medias. Radio Nacional de España. Somos tu radio. Bueno, voy a pasar lista. Ágata Ruiz de la Prada. Super moderno. Fernando Romay. Hablamos de lo que queráis. Bárbara Goenaga. Fresca como una lechuza. Alex o d o u h e r t y Mis queridos herbívoros. Juan Malatorre. Una canción de aroma. Marta Verona. Hoy tengo muy buenas noticias, ¿sabéis?、Eh, bueno, Esti yo... Gabilondo. Vamos a hablar de los Captions. Virginia Díaz. Muy bien, encantada de veros. Los、Hola. Prieto Flores. ¡Hola! Pedro Santos. Haciendo una regresión a la infancia. Hablamos todos y de todo. Tarde lo que tarde. Con Julia Varela. La Radio Sin Complejos. Sí, señora. De lunes a viernes a partir de las 3, las 2 en Canarias. Es e que s mi día a día, Radio Nacional. Yo no veo tanto la tele como escucho la radio muchísimo. Radio Nacional de España. España a las 9. Íñigo Alfonso. Que según es el último de Manel. Hola, Pepa Fernández, ¿qué tal estás? Hola, pero yo no e s t o y mal alta, como dice la canción. Que ¿Cómo e s t Estoy、stick? enferma. Estoy muy <risa> bien、veo. esta mañana. Encantado de verte. <risa> Yo también estoy contenta de ver a los compañeros. Cuando llevo una semana en Barcelona, después tengo muchas ganas de veros. Y cuando me voy a Barcelona, tengo muchas ganas de ver a los compañeros de Barcelona. Esto es que, así, esto mi, mi, es mi vida. Es t es que Es lo pasa. Menos, la vida del emigrante que siempre está en el lugar en el que no quiere estar. Pero、bueno. enriquece mucho esto de tener una pierna、sí. en cada lado. Desde luego que、mm -hmm. sí. A mí ya sabes que me gusta estar a ambos lados.、Sí. En este sentido y en todos, estar a ambos lados, siempre, aquí y allí. Yo creo que esto se demuestra, ¿no? ¿Ah? No hace falta. Bueno, hay, hay quien tiene dudas, pero bueno, en fin, vamos a dejarlo ahí. El que tiene dudas es que no nos conoce. <risa> bueno, igual no nos escucha, que es peor. Que eso es más triste todavía. <risa> que habla de oídas, que esto, que esto también es peor, en fin. Mira, hoy vamos a regalar, como todos los lunes, la estancia de dos noches en un parador, ya lo sabes, el juego de Fortuñ. Tendremos、uh, el reto climático con José Miguel Viñas, que nos va a contar de qué manera el calentamiento global está afectando a los ríos en todo el mundo. Vamos a conocer a Lázaro Dallas, que es un escuchante griego que vive en Londres y que empezó a sintonizarnos para aprender español. Y ahora es un gran escuchante. Con nuestro corrector Antonio Martín le daremos al lenguaje claro y a la medicina legal. Y veremos qué son las camas con someliers. e Que todo es una, una cosa nueva.、Uh -huh. En sus propuestas de turismo mental, Kiko c a d a v a l nos ha prometido contarnos un viaje que acaba muy bien. Y en los clásicos del clásico, con Garci vamos a recordar a dos grandes cineastas, el austríaco Fred Sineman n y el italiano Luchino Visconti. En cuestión de piel, la doctora Molina nos hablará del efecto que tienen en la piel las pantallas electrónicas, que de esto se habla muy poco. Vamos a pasar por el gallinero de Averas、si、y acabaremos operando. Hoy Ramón Gené nos descubrirá cuál era la pasión real. De Dvorak. e Solo diré que no era la música. ¿Y la cocina? Tampoco. Bueno, pues nos quedamos. Vas atentos. A tener, vas a tener que esperar hasta el final, lo siento. <risa> besito un besito í ñ e r a Un día sin dormir. Gracias, compañera. Y en los próximos minutos miramos a un conflicto. Que, que lamento decir que parece olvidado, ¿eh? a pesar de la enorme tragedia que esconde más de 400.000 muertos, uno de los desplazamientos de población más grande desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Hoy vamos a mirar a Siria en las mañanas porque la guerra cumple 10 años y parece que nadie se acuerda de este país.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 でも、今回の戦争は、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、 There s、oh. just so many risks going on and I started to fear. Eh, había muchos riesgos. Empecé a temer por mi vida. A finales de 2012 se fue a Turquía, donde estuvo dos años y medio trabajando con ONGs que operaban dentro de Siria. Ya en 2015 llegó a Londres para estudiar en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical, donde hoy es investigador. On, on and,、uh, in su objeto de estudio le devuelve a su país. Se centra en lo que está pasando en Siria. Su grupo investiga, por ejemplo, cómo reconstruir el sistema sanitario o El impacto de la COVID en poblaciones desplazadas. Además, trabaja como dentista. La vida le sonríe. En cualquier caso, asegura: nadie quiere ser refugiado. Everyone, Radio Matthew oda están ウクライ s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 Presos. Es decir, hay decenas de miles de personas en, en, en centros de tortura que, que Am Amnistía Internacional、eh, calificó como、mm, eh, mataderos, mataderos humanos y, y lugares donde se tortura a escala industrial. Y cabe preguntarse cómo puede ser.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 Tiempo de análisis con Francisco Longo, con Nacho Torreblanca y con Rocío Martínez San p e r e Y ahora os quiero preguntar, ¿eh? porque para, estos, para nosotros hoy es un día importante, porque además es una de nuestras apuestas hoy en la radio, un, un, una programación especial mirando desde luego estos 10 años、eh, que han transcurrido desde el inicio de, de las primeras manifestaciones contra Bashar al-Assad hasta la situación de hoy, en la que reconocidos hay 400.000 muertos, pero, pero hay estimaciones de Naciones Unidas que, que sitúan el número de fallecidos en, en medio El medio millón, y nos comentaba, nos comentaba Gabriel y nos comentaba Leila la, la necesidad de justicia y la necesidad también de, bueno, de, de que bueno, pues, miradas internacionales independientes puedan certificar lo que está ocurriendo, porque eso es una dictadura que ahora mismo、eh, bueno, silencia todo tipo de, de, de palabra contra el poder. Nacho, ¿qué, ¿qué balance hacemos 10 años después? ¿Por qué estamos en esta situación y, y por qué no, no estamos contando otras noticias mejores en este caso? Bueno, yo creo que lo que se ve aquí es un, la, la emergencia de un paradigma de,、eh, de aproximación, no de resolución de conflictos, sino de aproximación a los conflictos, en lo que se pretende es fundamentalmente la encapsulación. Eh, del conflicto, es decir, en, de su, en lugar de su resolución. Lo hemos visto en Siria, lo hemos visto en Afganistán, lo vemos en Libia. Lo que se quiere es que o solo se interviene en último extremo cuando hay un desbordamiento de la tensión geopolítica, es decir, cuando el conflicto. Desestabiliza a, a, a los vecinos, si es Túnez, si es Egipto, en este caso también, pues si es Pakistán u otros. En el caso de, de Siria, cuando Turquía y Rusia o Estados Unidos empiezan a chocar, ahí sí, ahí se vuelca la diplomacia para evitar ese desbordamiento. Y luego solo se implica para、eh, cuando el, el, el efecto de asilo, refugio, de crisis de asilo y refugio desestabiliza. Uh -huh. eh, los sistemas políticos de,、eh, en este caso, los países que recogen, que reciben.、Así. Pero en ningún caso hay una reflexión sobre por qué un millón de personas se están echando al mar eh, y eh, hasta qué punto. Precisamente esa magnitud merece、eh, una, una intervención, sino que simplemente somos receptores. n o Y un poco el mensaje es: oiga, no me contamine, ¿no? no No me contamine mi política interna, porque es que a mí me viene fatal esto de los refugiados, porque radicaliza mi opinión pública, me hace que emerjan partidos de extrema derecha. Bueno, pues si es el caso, razón de más aún para, para intervenir en los conflictos en origen, n ¿no? o sea, no, no, no, no para tomar.、Eh, Esta aproximación, donde al final lo, la única intervención es fijar a los refugiados fuera del territorio、sí. europeo, que es donde nos desestabilizan. Se pacta con Turquía, se, se hacen todo este tipo de medidas para, para, para hacer un cordón sanitario y aislarnos de las consecuencias. Y esas, es, desgraciadamente, las opciones que estamos siguiendo en este momento. ¿Y por qué no tenemos noticias? Pues porque, porque conseguimos controlar efectivamente las consecuencias más perniciosas para nosotros. No para los sirios. Sí, sí, y, y porque la pandemia parece que nos ha hecho mirar más a nosotros mismos n o y menos al mundo. Paco. Sí, yo creo que hay también un, un hecho y es que lo, los intentos de la comunidad internacional por, por intervenir en, concretamente en la región, por intervenir en general en los conflictos、eh, de este tipo,、eh, se han saldado con, en general con fracasos bastante, bastante estrepitosos. n o Eh, y el hecho de que exista una geopolítica tan complicada en el caso sirio, pues contribuye, contribuye a ello. ¿no? Yo creo que, por ejemplo, para Europa、eh, es fundamental、eh, tener en cuenta la dimensión turca del conflicto, porque es que es una dimensión que tenemos、eh, ahí al lado. ¿no? En Turquía, en estos momentos,、eh, hay dos tercios de los desplazados sirios. Han tenido que salir del país. Dos terceras partes están, están en estos momentos en Turquía, son 3.600.000 aproximadamente. ¿no? Y, y Turquía es,、eh, está al lado de, de Europa. Yo creo que en estos momentos hay un desafío por、eh, recomponer de algún modo. Eh, la relación con Turquía en este sentido. Y estoy muy de acuerdo en que el, esta aproximación encapsuladora del conflicto pues,、eh, puede, puede entenderse por razones geopolíticas, pero desde luego deja、eh, los elementos de, de restauración de los derechos humanos en el plano internacional en una situación absolutamente dramática. Rocío. Sí,、eh, coincido totalmente con esta última frase de Paco. ¿no? Es decir,、eh, Nacho lo ha explicado muy bien, se encapsulan los conflictos、eh, ¿no, verdad? para que el mundo todavía veamos con ojos que no ven, corazón que no siente. Desaparece la estrategia, pero claro, esto visto desde un punto de vista、eh, de los derechos humanos, como nos han contado o y también, es, es dramático. Yo me quedo con algunas frases ¿no? que han dicho que es, hay que repoblar las historias, por eso、claro. creo que están muy bien estos. Digamos, 15 minutos de radio v e r d d a que te hacen mirar, perdón por la expresión, el acutrez de lo que estábamos hablando, v e parece r d d a como, son, son como otras dimensiones, y, y es importante que, que un medio como Radio Nacional, que además es la radio pública, no, nos lo recuerden, ¿no? nos, nos conciencia todos ellos, y por tanto, la pregunta siguiente es siempre la misma: ¿no? y, y, y, ¿qué n o y hacemos nosotros y qué exigimos al respecto? Eh, porque, claro, vemos una foto de un niño muerto en una playa y llenamos nuestras ciudades de carteles de Refugees Welcome y tal, pero, pero ya está. Ya está. Te quiero、bueno. decir que no hay ni un mínimo seguimiento.、Eh, y lo que hablábamos, y ahora ligo las dos conversaciones, sí, sí. ¿no? lo que estábamos hablando al principio de lo que se ha vuelto hoy la política, por muchos fallos que cometió e la anterior, pero, pero que estamos todavía peor. Porque no hay ningún tipo de exigencia ni de rendición de cuentas a temas que son importantes, como por ejemplo la política de refugiados de la Unión Europea, donde yo creo que el fallo es、eh, flagrante. O sea, estás, acaba de decir Paco que Turquía cogido, bueno, tiene a dos tercios、um, de los refugiados sirios, también podríamos hablar, por ejemplo, de Colombia, que tiene a más de tres millones、eh, de venezolanos. Y resulta que、eh, una, un conjunto de países tan ricos como la Unión Europea casi colapsa por 300.000、eh, refugiados. ¿no? Entonces, hay que hacérselo mirar en serio.、Eh, Pero no parece que no hay espacio para transitar estas políticas y estas exigencias. Ese es el drama sí, de sí, lo que estamos Europa, viviendo. Eh, hoy. Eh, no, no, no, porque sí, sí. esto no es español, que tampoco hemos acogido refugios. En, to, en sí, sí. todos lados, no. Entonces preferimos、eh, ojos que no ven, corazón que no siente y encapsular cosas así y permitir dramas humanos como los que nos estamos v i v i n d o Y ahí está la legislación de asilo、también. totalmente en el aire, pendiente、sí. de regulación. Esto,、sí. Es decir, una cosa es que tú, por tu dimensión, seas incapaz de intervenir en un conflicto en Siria. Lejos, donde no tienes los recursos ni tienes las capacidades para forzar un, un acuerdo de paz. Y otra cosa es que tú no te ocupes de responsabilidades que son estrictamente tuyas、uh -huh. y tus fallos son exclusivamente imputables a tu falta de voluntad y esa carencia en España, que tenemos una historia muy exitosa con la inmigración y la inmigración, y siempre lo decimos, pero nos hemos dado cuenta a raíz de, sobre todo, De la crisis de refugiados sirios, pero también ahora con, con Venezuela y, ¿no? y el éxodo centroamericano, de que siendo un país tan estatista para tantas cosas, hemos dejado que el mercado arregle el problema de la inmigración. No, como vienen a cuidar de padres, como vienen a cuidar de niños que vienen a la construcción, pues el mercado se encarga. Pero la persona que viene. De acuerdo con un convenio internacional, a hacer una demanda de asilo y de la cual el Estado se tiene que encargar obligatoriamente de tramitar, cuidar, atender, hemos visto que los refugiados sirios, los pocos que venían a España, salían huyendo a los tres meses de estar aquí. Cierto es que en España no hay ni siquiera un sistema de formación profesional, a veces bueno para los propios españoles, pero en eso sí que debemos ser justos y decir que, por ejemplo, los alemanes, los suecos, los países que se han tomado en serio sus obligaciones de asilo y refugio, l e a m o s aquí los informes del Defensor del Pueblo, demoledores, sobre este sistema de asilo que obliga a la gente a dormir en la calle para pedir un turno para una solicitud, o sea, una persona que está en situación de riesgo internacional y tiene que dormir aquí en la calle, eh, eh, sortearse o comprar un turno. En el mercado secundario, y luego encima no tienes un sistema de acogida. A mí esto hay que celebrarlo. Hay otras maneras de hacer las cosas. En Alemania hemos visto cada comunidad responsabilizándose de su cuota de refugiados sirios, los profesores de instituto. Que enseñan alemana, alemanes dando por las tardes clase alemán para extranjeros. Y, Yo y, y, no y me este, imagino eso. Y en el caso de, es de, de es que Alemania、no、veo, es muy ¿no? interesante porque la extrema derecha repuntó al calor de, básicamente,、mm. de, este, de este debate sobre la acogida de, de refugiados. Y ahora mismo la extrema derecha está en horas bajas. ¿eh? Lo, mm. lo hemos visto en las últimas elecciones. Sí,、eh, los verdes y el SPD. Es decir, ¿no? que cuando se defiende un tipo de política moderada, al final acaba imponiéndose. ¿eh? Y sí, fíjate, fíjate que... todo es una, una política que responde a los ciudadanos. Y el ciudadanos, Estado, ¿eh? y con eso también. Fíjate, por ejemplo, en Suecia ha habido un momento. q u El e distrito ha sido el principal receptor de ayuda al desarrollo de la cooperación internacional sueca、uh -huh. porque se ha volcado en sus propios refugiados,、uh -huh. cosa que aquí no hacemos. ¿no?、Uh -huh. Paco. No, h apostillaba b b l a a a un poco sobre el caso de Alemania porque en Alemania estamos hablando solo en refugiados sirios de casi 700.000.、Uh -huh. uh -huh. eh, es con diferencia el país europeo que ha acogido más、eh, personas procedentes de, de la guerra siria. Y efectivamente, yo creo que、eh, ha habido una política por parte de los partidos centrales que ha acabado, parece, neutralizando en alguna medida el peso de esa extrema derecha tan agresiva、eh, y tan xenófoba、eh, que existía en el país. Yo creo que la situación en España、eh, nos debe hacer、eh, recapacitar, porque、eh, en, en medio de la p u t r e z que decía、eh, Rocío hace un momento, de, de la confrontación política, estamos perdiendo de vista aspectos esenciales de calidad de la democracia y, concretamente, el funcionamiento del derecho de asilo forma parte de los elementos básicos de calidad de una democracia avanzada. Sin ello, Nuestra democracia es un poquito menos plena de lo que nos gustaría a todos. Y, y verdaderamente creo que, en, en general, en materia de extranjería,、eh, lo hemos visto durante la pandemia.、Eh, durante la pandemia hemos permitido que se creara una, un mercado secundario opaco de intermediación para trámites de extranjería. Es, es, es tremendo, es tremendo. Gente teniendo que pagar como en la reventa del fútbol. Para, eh, para que le gestionaran colas, para que le gestionaran turnos para tramitar sus cosas. Encima seis meses, porque si fuera para el día siguiente. ¿no? Claro, claro. Es, es verdaderamente bochornoso, bochornoso. Rocío m a r t í n e z s a n p e r e Nacho Torreblanca y Paco Longo. Gracias a los tres, s ¿eh? Que tengáis muy buena semana. Gracias a, a ti y a vosotros.、Diego. Buenas por semanas también. Bueno,、pronto. son las 9 y 47, las 8 y 47 en las Islas Canarias.、Eh, en este 15 de marzo, además de esos 10 años de la guerra en Siria, se cumple un año de la entrada en vigor del primer estado de alarma en este país por culpa de la pandemia. Así que vamos a volver a la residencia de mayores Orpé en Madrid con nuestro compañero Daniel Bermejo. Buenos días, d a n i ¿Qué tal, Niñigo? Muy buenos días. Con la asistencia técnica de Fernando Torrico, de la Unidad Móvil de Radio Nacional de España. Un año después queríamos detenernos en estos centros.、Eh, se convirtieron en el foco de la pandemia durante la primera hora del coronavirus. Hemos vivido una tragedia en estos centros sin precedentes.、Eh, cuéntanos con quién estás, cómo estás y, sobre todo, qué detectas, qué, qué sentimientos, qué, qué vida detectas ahí dentro. Pues hace unos minutos te contamos á b que estamos en el centro donde se tomaban todas las decisiones en esta, en esta residencia Orpe Aravaca de Madrid. Estamos en el despacho de María Cidón y ahora nos hemos trasladado a la cafetería que se ha convertido desde hace poco. Porque ha abierto hace muy poco en el centro, digamos, de encuentro de los residentes.、Eh, las actividades se han ido retomando también muy poco a poco. Hacen gimnasia. Ahora, después de, de esta entrevista, nuestros acompañantes tienen gimnasia. Luego por la tarde van a tener manualidades. Así que ya te digo, muy poco a poco. Pero van retomando esta、mm -hmm. vida anterior. Mucha gente nos alegramos mucho. ¿Mm? Con muchas limitaciones, pueden visitar ya los familiares esta residencia, también ellos pueden salir. Y nada, te, te presento ya porque con nosotros está Flor, está Eugenio y está Delina. Buenos días a las tres. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y también nos acompaña Alba, que es enfermera en este centro. ¿Qué tal? Buenos días, Alba. Buenos días. Entonces,、eh, yo quería preguntarles lo primero a ustedes. Eh, ¿Qué es lo que más han echado de menos en este año en el que todos nos hemos visto encerrados en casa y ustedes, en, vuestro, en su caso, en, en la residencia? ¿Qué es lo que más han echado de menos?、Pues no sé qué, ¿no? de salir, perdón, no sé. Salir, s a l í a m o d o Salíamos poco de todas las cosas. Salíamos a lo mejor, pues sí, s o los domingos, los sábados s los domingos, a comer con los hijos,、eso. pero salíamos poco de aquí y aquí, en el jardín, damos una v o l t e c i t a Nos sentábamos a tomar el sol o la sombra, lo que f u e r a Y en el momento de, y, de, de máximo encierro, ni siquiera, ni siquiera podían sí, ver a los familiares, ¿verdad? No, no,、oh, no, no. no, no. ¿Y cómo han, cómo han llevado todo ese tiempo que han tenido que estar ustedes prácticamente solos en sus pues, habitaciones? Pues yo, francamente, lo llevo bastante、uh -huh. bien porque estaba en un apartamento sola y estaba muy atendida porque había menos, menos gente que, que a quien atender. Y, y, y está muy bien, de, no no h e m o s mucho de, de menos. Sí, a mi s familia sí, s porque venían casi todos los días. Una hija que vive aquí cerca, casi todos los días, que después de s a l i r s e d e trabajo, venía un ratito a verme. Ya nada, no, está sin verlos por lo menos casi cuatro meses.、Mm. Quien nos habla es Flor, que tiene cinco nietas, si no me equivoco. Y, y, y hay varios más bisnietos, incluso. Ginkgo, sí, no soy bisnieto. Y, y a la mayoría h a podido verlos este fin de semana por primera vez en el pardo. n o Sí, contaba, sí, sí, sí. En el parque、sí. del pardo. Sí. Los demás, imagino que también no, no. están deseando salir en algunos casos, también、no、a b r a z o s b i s o s Yo, sobre todo, abrazar a los nietos. Todavía lo estoy echando mucho de menos. No, todavía no, no abrazarlo, no. ¿Qué, qué Eso que ustedes la... están, están vacunados, ¿eh? Que, que sí que pueden. A mí me abrazan por detrás, por si acaso. Sí que pueden ver la vida un poco más de forma optimista. No, todavía. No. Pero es verdad, Íñigo, que también hemos podido ver en esta residencia cómo las visitas, que son muy limitadas, son, se pueden hacer por familiares, una persona, una hora, tres、mm. veces a la semana. Lo hacen en, un, digamos, en, en una sala anexa a esta cafetería, siempre con distancia, con limpieza de manos.、Eh, incluso hay también algunas habilitadas en el exterior. Y, y como decían ellos, todavía、eh, digamos, ese contacto estrecho, todavía, incluso para los juegos. Aquí me comentaban que todavía no hay mucha manga ancha con los juegos de cartas. Por ejemplo, usted, Eugenio, sí que puede jugar, pero dicen que para el parchís todavía queda tiempo, ¿no? <risa> Es una pena. Bueno, Alba, yo también te quería preguntar a ti, haciendo un poco análisis de este año,、eh, si has vivido experiencias que pensabas que en tu puesto de trabajo e n f e r m a r en una residencia que jamás ibas a vivir. La verdad, que este año ha sido muy, muy duro. Para todo el mundo, porque bueno,、pues、para todos nadie se esperaba que esta enfermedad iba así, era una enfermedad muy desconocida. Y la verdad, que nos pilló a todos muy de sopetón. Y sobre todo, pues bueno, muy duro. Yo, por ejemplo, siempre, ayer lo estábamos comentando, ya que fue el aniversario ¿no? de un año de la, del estado de alarma, que se nos hacía al principio c o muy o m duro ver una residencia que siempre está c o muy o m llena de vida, con las familias, verla durante todo este tiempo muy vacía, solo estábamos los trabajadores. Pero creo, y si hago un balance acordándome de todo el año que ha pasado, yo creo que me quedo con lo positivo. ¿no? Creo que en la pandemia, en esta residencia, creo que ha sacado lo mejor de todos nosotros, de los trabajadores sobre todo. Hemos aprendido mucho y yo creo que al final te quedas con lo positivo, ¿no? Con la gente que ha pasado la enfermedad y que actualmente está viva, que se ha podido reencontrar con su familia. Yo creo que al final te quedas con, con lo bueno de todo esto. ¿Alguno de ustedes llegó a pasar、eh, la enfermedad, el virus? No. no. Yo, por lo menos, no. no. <risa> yo、ah, no sé si la he llegado a pasar.、Ah, porque resulta、sí, sí, que、así. en uno de los a n á l i s i s me d i o que tenía anticuerpos.、Uh -huh. ¿no? Pero yo no me he enterado. Yo no. Para、uh -huh. nada. Y luego me contaban también que la vacuna no les ha hecho reacción y que no, están ustedes. Ninguna,、no、a ninguna. A ninguna, En absoluto. ¿Qué es lo que le cuentan a los nietos de, de este tiempo que han pasado ustedes p u e sin más s poder salir de aquí? ¿Qué, ¿Qué les cuentan? ¿Y qué les cuentan ellos a ustedes? Si, si no podemos casi hablar、si、con no, ellos. No hablar. Bueno, pero a lo poquito que pueden, seguro que. <risa> Esos los pobres los Tienen mucho que、bien. contar. Se ponen su mascarilla <risa> y bueno. Le dicen que tienen que tener su mascarilla puesta. Y ellos no t i e n e a d a Pues es jugar con su mascarilla puesta. Y, y están contentos los pobrecitos. ¿eh? O sea, ¿eh? Me imagino que también echaban de menos el poder hacer actividades. ¿no? Me cuentan que hacen gimnasia. Me cuentan que también hacen、sí. por la tarde manualidades. Sí sí, sí, sí. Todo eso, me imagino que llegó un día en el que desapareció. Sí. claro, sí. por supuesto.、Todo. Estábamos en la habitación, en e e r r a r Pero la... La... sin poder salir para nada. Cada uno en su habitación. Y, por ejemplo, usted, Flor, se, se dedicó en pleno a la lectura, ¿verdad? A, a, le, a leer y a pintar.、Uh -huh. Flor, ¿qué leyó? ¿Qué leyó en aquel tiempo? Flor, ¿qué leyó en el, en, durante este tiempo de encierro? Pues casi cuatro meses estuve yo. ¿Y, y claro, qué es lo、claro. que leyó? ¿Qué, qué tipo de, de, de, lectura. de, de, de lecturas? Pues novelas, lo que, me, lo que encontraba por ahí. Nos comentaba Delina que es una gran aficionada a, a qué tipo de novelas. A la intriga, <risa> las, el, los problemas judiciales. Todo lo que sea misterio me entusiasma.、Uh -huh. eh, Eugenio, pero, ¿cómo, ¿cómo pasó tanto tiempo usted encerrado en pero la habitación?、Uh -huh. No, porque por ejemplo, las películas también me gusta el mismo tema.、Ajá. Pero en cambio, no soy p a r t i d a r i a de nada de los espaciales. Todos esos inventos、sí. espaciales no me atraen nada. La ciencia ficción.、Eh, Eugenio le preguntaba: ¿cómo, ¿cómo fue pasar tanto tiempo en la habitación?、Eh, no, no sé si sintió agobios y, en fin, ¿cómo, cómo llegaba a mantenerse no, activo? No,、ah, no, únicamente con la pintura. A mí es que me gusta mucho pintar. Y pinto mis. Mis cuadernos que tengo y tal, y eso, y me dedico a, a la pintura, a mí me, me gusta mucho.、Uh -huh. ¿Usted conocía la dimensión del problema que estábamos viviendo? ¿Se lo imaginaba encerrado en esa habitación? Pues, en realidad, la dimensión no. O sea, sé que la cosa no iba bien, pero vamos,、uh -huh. la dimensión no sé. ¿Y, y cuando, cuando salió de la habitación y le explicaron lo que había ocurrido en este país, qué pensó? Pues no. p e n s a b a nada en concreto、uh -huh. que tenía mucha suerte, no entiendo de, de, estar, bien. Hombre, sí, de ¿Eh? estar bien. Esto a r b es que todos los que estábamos aquí、eh, estábamos bastante bien, claro. O sea, en ese aspecto, no,、uh -huh. no en, realidad, en realidad, e no realidad、no、n estábamos e s t á b al m o s a tanto de lo no, que pasaba、no. porque teníamos la televisión que era el, el、uh -huh. entretenimiento más grande que teníamos, claro. Porque luego los libros también se terminaban y como no podíamos salir. Ni a cambiarlos, ni podían mandarlos, ni, ni nada, pues los libros ya se acababan y teníamos que d e d i c a r l o a eso, a pintar, que eso nos duraba más tiempo, la pintura.、Uh -huh. no、y la televisión, por la televisión estábamos informados、claro. de lo que pasaba. Al principio no, no, no lo queríamos creer, iba a ser tanto tiempo, d e c í a q u e i b a a ser tanto tiempo?、No. Uh -huh. Pero sí, sí que fue, fue más de lo que decía. m o s、uh -huh. <risa> Bueno, pues ahora poco a poco a ir pensando ¿verdad? En, en cómo recuperar la, la normalidad. Flor, Eugenia, Adelina, les agradezco mucho que nos hayan hecho un hueco en esta mañana ¿eh? a la radio, a Radio Nacional de España. Ha sido un, todo un honor conocerles y, y escucharles también. No les veo, pero, pero les escucho muy bien y, y, y de verdad, me alegro mucho. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias,、que、Alba. Y bien,、uh... entretenernos un poquito.、Sí. <risa> Alba, me imagino que esto de entretener es importante, ¿no? Cuando se pasan tantas horas. Pero, pero、sí. eh, ¿creéis que vais a recuperar ya la normalidad? ¿Estáis pensando que la vacuna os va, os va a llevar a esa etapa más parecida a lo que era la normalidad hace antes, un poquito antes de hace un año? Sí, yo creo que nos queda un recorrido largo todavía, pero la vacuna nos ha abierto. Muchas puertas, ya ellos pueden salir, tener más visitas de la familia aquí en el centro. Y yo creo que sí, que es el principio del fin. Queda mucho recorrido, pero sí. Bueno, pues es el principio del fin y ojalá sea así. Hemos escuchado a Flor, Eugenio y Adelina, también a Alba. Gracias. Y gracias, evidentemente, a Fernando Torrico, nuestro compañero del Servicio Técnico de Radio Nacional de España, que nos ha traído a la antena la voz de estas cuatro personas, de estos cuatro héroes de, de esta pandemia y también de Dani Bermejo. Gracias, Dani. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. よし Qué bien escucharles. Gracias a Dani Bermejo por esta conexión que nos ha llenado de, de fuerza. ¿eh? No les veíamos, pero les escuchábamos sonreír. Y eso, eso en la radio es impagable. Un minuto para llegar a las 10, las 9 en las Islas Canarias. En ese momento actualizamos la información. Se quedan a partir de ahora con Pepa Fernández. Gracias a. A Javier Garrido y a Gema Fernández, que han estado en la técnica, gracias a Pedro Jurado, que ha estado en la realización y en la producción, a Sara Calvo y a Mónica Sainz. Mañana volvemos a las seis. Cuídense mucho, por favor.